Y mañana se realiza un nuevo paro general a nivel nacional. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Hugo, buen día. Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo. Gracias por atendernos, Hugo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el paro de mañana? Esperamos que sea el paro más contundente, el de más alto acatamiento en todo el país, porque la situación... Se agrava día a día el desempleo, la inflación, la insuficiencia salarial que hace que la mayoría de los trabajadores, aún trabajando el hombre y la mujer, no lleguen a cubrir la canasta básica, la situación de los jubilados que es gravísima en todo el país. todos elementos que se de alguna manera combinan para que este paro que vamos a realizar mañana se en medio de una situación dramática y estoy seguro que en todo el país el clamor reclamándole al gobierno basta de atrapalos, basta de ajuste se va a hacer escuchar con mucha fuerza Ajá. Eh, Hugo ¿es posible un cambio de rumbo del gobierno? pregunta medio ingenua la mía, pero creo que vale la pena para tu respuesta Sí, creo que hoy es imposible esperar que este gobierno cambie de rumbo al contrario Sabemos que después de octubre, si ganara la elección, tendríamos que enfrentar una situación aún más grave, profundizaría en el ajuste, aplicando el libreto del fondo monetario internacional sin ningún tipo de atenuante. Creo que está claro que tenemos que hacer escuchar este reclamo para ratificar la posición de los trabajadores de que no vamos a aceptar ningún tipo de recortes y de ajustes para que quede claro, también fuera del país, porque muchos ojos van a estar puestos en lo que pase mañana en la Argentina, en de fuera del país. Tiene que quedarle claro a los operadores financieros, a las instituciones internacionales como el FMI y otros, que en la Argentina la clase trabajadora rechaza seguir trabajando pagando con el hambre, con la desocupación, los desastres económicos de los especuladores financieros de adentro y de afuera del país. Eh, Hugo, ¿la CTA de los trabajadores va a realizar alguna acción aparte de la, del cese de actividades? Ahora estamos viajando hacia Córdoba, donde mañana vamos a tener el acto central de esta jornada de paro, porque se cumplen los 50 años aquel aquella gesta popular, histórica, en la que la clase trabajadora de Córdoba, junto con los estudiantes, protagonizó el cordobazo. Muy bien. Hugo Yasky, gracias por el contacto con Farco. ¿eh? Hasta luego. Un abrazo. Hablamos con el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, también Diputado Nacional, Hugo Yasky.